Como cada jueves eh, también saludamos a toda la gente que nos sintoniza allá donde se encuentre a través de internet en la página egusquiplaza.net pinchando en el logotipo de la radio y a través del blog del programa de este tu programa Euskal Música en la página del blog musicaensun.blogspot.com pinchando en el logotipo del programa.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 Hoy vamos a tener por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, a una formación que lleva ya bastante, bastante tiempo en esto de la música. Comenzaron allá por el año 2004. Son de Irún, hacen un hip-hop eh, riggi y rap. Se hacen llamar Bad Sound System, que eh, a finales del mes de diciembre publicaban su tercer larga duración, titulado Al Laquetán. Hoy hablaremos con ellos de este disco, de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos y de muchas cosas más. Recuerda, estarán por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia para presentarnos su tercer trabajo discográfico, la formación de Irún, bat Sound System. Además, os daremos a conocer la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas de la semana... Y escucharemos entre otros pues a la banda Seguirte, a la formación de Iruña Sueños de locuro lo nuevo de Caótico que por cierto el jueves pasado vio la luz y también escucharemos entre otros a Gatibu. Así que he dicho más o menos lo que va a ser el programa de hoy de este jueves 28 de febrero si nos escuchas en directo. Sábado 2, domingo 3 de marzo Si nos escuchas en diferido en Redifusión Vamos a comenzar el programa de Euskal Música de hoy Con una banda que nos llega de este Guernica Una formación que se fundó más concretamente en 2004 Y una banda que la formaron cuatro amigos de esa cuadrilla de Guernica Amigos en las calles tomando como amiga la música Editan en ese año 2004 su primera maqueta Que se grabó en el local de ensayo En el 2006, dos años más tarde... ...aparecería un disco de dos temas... ...el Oranguan Bai. Después de sacar esos dos temas... Un poquito más tarde llegó su primer larga duración que vio la luz en el 2008 para dos años más tarde en el 2010 editar sentiment duric cabeza su segundo disco de estudio un disco pues en el cual eh, se notaba se notaba eh, la trayectoria musical de la banda se notaban los años ya que cuatro años después de pues eh, juntarse y de editar eh, la primera maqueta en el local de ensayo y editaron ese gran trabajo discográfico sentiment duric cabe Un álbum repleto, repleto de grandes y buenos temas. Y ahora, en el 2012, eh, llegan con su tercer larga duración, Mundu Codifica Tu En Achean. Un álbum ya más redondo, más currado, en el cual te puedes encontrar 10 temas y además con casa discográfica, con sello discográfico, el sello Vaga Viga. Luego te cuento un poquito más de la banda, pero antes vamos a escuchar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este tercer larga duración. Lo dicho, más currado y además en formato Digipack, o sea que... Eh, lo digamos Digámoslo así, que lo han sacado muy, muy en serio, ahora sí que sí, este álbum eh, De este tercer trabajo vamos a destacar dos temas El primero de ellos, este que vas a escuchar, el séptimo corte OE Guía Con ellos, con Sarkor, comenzamos Euskal Música, aquí, en el 100.8, en Berriozar y Ratia Ahí está sonando uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico Para esta banda de que para Sarkor Con este punk rock de esta banda con canciones cortas, sonido rápido Pero como puedes comprobar, contundente La banda compuesta por Asiera a la batería, Gench al voz y al bajo John a la guitarra y John Michael Zavala a la guitarra Tercer trabajo discográfico para esta banda con colaboraciones interesantes como por ejemplo las de Galder Ursa, pues eh, a quien han tomado como base un poema para transformarlo en el tema Gisha de Gea. Ahí está sonando este tema OE Gea, séptimo corte del álbum de este nuevo trabajo discográfico para esta banda de Guernica. Para Sarkor, el álbum Mundu codifica du en un álbum repleto de grandes temas repletos de buen pum rock como te acabo de comentar desde sus inicios hasta ahora vamos a escuchar otro de los temas también incluidos dentro de este de su nuevo trabajo discográfico el tema titulado más concretamente y es egin uno de los clásicos ya de este nuevo disco y seguir, soy puta conmigo Then open up with me Senti la oz muantazihak ozakurtako dutesting ez erigetan gozart lanean nahtitz fit kinderan, berber还ik naso, ez Es uno de los temas que con el estribillo que estamos escuchando, que mola, que eh, mola bastante. Y es Egin, otro de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico para esta joven banda de Kernika para Sarkor, con este álbum Mundo, codificado en Achean en formato Digipack. Bajo el sello de Vaga Viga Y cambiamos radicalmente de estilo Desde Guernica, desde el 2004 Nos vamos hasta Vizcaya Más concretamente hasta Berriz Donde en el año 1997 Comienza la andadura musical De esta banda, Sei Urte En el 2012 editan Su sexto trabajo discográfico Atlántida, y dentro de él Te puedes encontrar temas como este Visi Segundo corte del nuevo trabajo De Sei Urte go da cara ye ta ganza ye ai zango nai no la sen Así suena la música de esta banda Vizcaína La buena música que nos trae esta banda Seyurte dentro de este su nuevo trabajo discográfico atlántida Una formación que lo he dicho Comenzó su andadura musical en el año 1997 Y un añito más tarde en el año 1998 Editarían su primera maqueta titulada Orain En el 2003 llegaría su primer larga duración Bapatean En el 2004 Ekyosu En el 2006 Youshia En el 2007 un álbum en directo La Teru Nen, Susenean Y en el 2009 el eh, Nuevo trabajo discográfico Lau Que ahora regresan al panorama musical Con este, su, su sexto Larga duración, titulado más Concretamente Atlántida, en el cual te puedes Encontrar 11 temas, entre ellos Esto que escuchas, Visita Urten Segundo, corte del disco Banda compuesta por Jokin Elorza, la guitarra y a los Voces, por Yulen eh, A ver si me sale el apellido arme Ascoa al bajo Cain e Elorza a la batería Y su hermano Iñaki Elorza a la guitarra Los dos hermanos Elorza Que como te comentaba Fueron los que formaron esta banda Los que formaron eh, Seyurte eh. Y junto a ellos, pues eh, con varios cambios en la formación desde su inicio eh, Han acabado con dos más Como son Joaquín el Orza, a las guitarras y a las voces Y como son Julen o Arbe Asqua al bajo Vamos a escuchar otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico Nos vamos más concretamente hasta el corte que cierra el disco El tema titulado más concretamente Video Y yo ignora Ez garela, mapetan, lor horiek inoizagertu ez direla Berdindan, berdindan, pagoaz, eta nahi dutena esan dezatela Luzeak egin gozaizkigu egunak. Askotan nora ezean izate. ma para cerrar este sexto trabajo discográfico dentro ¿eh? de esta formación. De esta banda, Sei Urte, una pedazo balada, como puedes comprobar, de este tema videa, corte 11, tema que cierra este nuevo trabajo discográfico Atlántida para esta banda, para Sei Urte. Vamos a dejar un poquito atrás las baladitas, vamos a dejar un poco el romanticismo porque nos vamos a meter con algo de caña. Nos vamos con el segundo trabajo para Mikel, ex componente de Idiots y toda su gente que acaban de sacar un pedazo disco... Un pedazo de disco, que bueno, que bueno Que luego te cuento un poquito más eh, Sobre él, pero antes vamos a escuchar El sencillo presentación, vaya dueto Entre mikel de Iriviot y Suriñe De Sian, que tiene una voz De la... y me callo, no sigo Pues lo dicho, nos quedamos con ellos Nos quedamos con Jale y con este Betico, Doñuán Un de tema para abrir este segundo larga duración para esta banda, para JARE. El nuevo proyecto de los hermanos en Bizarre. El nuevo proyecto de Gorka y Mikkel. Que comenzó este proyecto con su álbum Icharopenaren Erchean hace un año y medio. Y ahora regresan con este su segundo larga duración. Compuesto por 10 temas a los que hay que añadir dos bonus tracks. La balada acústica del tema Ori Sangonaosu. ...y al mix navideño de Salvador Reyn Eriotxean. ¡Colaboraciones! Colaboraciones de Ivonne de, de grobis a la batería y a las voces. Las colaboraciones, por supuesto, del pedazo de voz... ...de esta mujer de suriñe y de Xi'an en el tema que estamos escuchando. Titulado más concretamente Betty Codoño, ¿eh? Colaboraciones también de Ayola Rentería de Seamais en el tema Sulagún Dedicado por supuesto a la memoria de Íñigo Caravacas Pitu Con la participación de, de sus amigos en la composición de la letra Y además destaca la aportación a las guitarras de Pedro Hermosilla En la versión de Urts o Lur Así que pedazo disco el que ha sacado de la manga El que se ha sacado de la manga Esta gente con Miquel y Gorka por delante Acompañándoles a Íñigo, Kepa Jacoba y Robert, un disco repleto de grandes y, y buenos temas como este Betico Doñua, tema que abre el álbum y además sencillo, presentación y por supuesto con la voz indiscutible y buena buena voz de esta chica Suriñe de Esian. Nos vamos con otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico, segundo trabajo para Jare, ya lo tienes en tu tienda de discos, lo tienes que tener también en tu casa porque... Es un disco que cada vez que lo escuchas más y más y más te gusta y más y más y más ganas te dan de volverlo a escuchar. Vamos con otros temas. A Utsurya, lo nuevo de Jares.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 manitas estuvieron por aquí por Berriozari rocía por el programa Euskal Música para presentarnos este su trabajo discográfico Rejas en el aire Hablamos de este cuarteto de Iruña, hablamos de este cuarteto de sueños de locura David Cabero a la guitarra y a las voces, Andrés Everano a la guitarra y a los coros, Luis Cabero abajo y Aritz Salasíbar a la batería Se pasaron por aquí, por Berriozar y Ratio, por Euskal Music, a los cuatro componentes de la banda. Hablamos de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos, desde su nuevo trabajo discográfico. Y nos dejaron este su nuevo álbum con 10 temas. Entre ellos, esto que escuchas, Pasto del rock and Rock'n'Roll.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 Esos son los 10 temas que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico, buen nuevo trabajo discográfico para esta banda, para la banda de Luña. Sueños de locura con este álbum titulado Rejas en el aire. Otro de los temas también interesantes que te puedes encontrar en este álbum es el tema Adicto. Adicto, el tema de esta banda de Iruña, sueños de locura. Sonando para ti, claro que sí, en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozario y Rátida, como cada jueves en directo de 9 a 11 de la noche, Euskal Música, fin de semana, sábado y domingo, de 7 y media a 9 y media de la tarde-noche, en diferido, recuerda... Este tema y recuerda, por supuesto, la banda Sueños de Locura, el tema que escuchábamos, Adicto, el álbum Rejas en el Aire. Por cierto, lo tienes a la venta ya en pues en bares de Iruñerria y, por supuesto, si hay algún concierto de esta banda, ya sabes que también lo vas a tener ahí. Nos vamos con una banda que ya tiene un montón de años, un montón de años y un montón de años. Hablamos de Gatibu, ya sabes que Alex Sarduy ex Exquisu. Pues junto con unos colegas eh, comenzó este nuevo proyecto musical y lo presentaron el pasado sábado. Por cierto, hay que felicitar... Eh, a el toda la gente, a todos los organizadores del Calera Rock, porque vaya pedazo festival que se curraron en el sábado, segunda edición del Calera Rock y mmm, recaudando dinero para lo que va, lo que van a recaudar, pues mucho mucho mejor. Mucha gente, 8000 personas casi aproximadamente estuvieron eh, durante todo el día en esa segunda edición del Calera Rock, así que cuidadito porque es uno de los los festivales que junto al Atorchu Rock van a estar van a ser consagrados, eh, muy muy consagrados. Ahí estaba Gatibu que tocó eso de las 9 menos 20 de la noche, pero los el, los conciertos comenzaban desde las 11 de la mañana. Esían también estuvo por ahí actuando, estuvo Gatibu, estuvo también la formación Gosategui y estuvo caótico luego te pongo el sencillo adelanto del nuevo trabajo de discográfico, pero también estuvo ahí caótico dando caña para presentar su nuevo trabajo EH Kaling, pero antes de ir con caótico, nos quedamos con estos, nos quedamos con Gatibu y nos quedamos con uno de los temas incluidos dentro de este, su nuevo trabajo, el tema Visocha Suten bebe gas dago asti eti prasaka ganora bari vuelta ta vuelta el dube si bege jebe ti laño eta voltziko uruen neurona va ba't lañana iko va macarra olbege je Extraído de lo que es este nuevo trabajo discográfico Para esta banda para Gatibu El álbum Shaspi Cantoyetan Una banda que comenzó en el año 2002 eh, Por lo que Gatibu celebra su décimo aniversario Y lo hace con este quinto trabajo discográfico Cada dos años han sacado disco eh, Más concretamente comenzaron su andadura musical en el 2002 Y editaron el álbum Soramena En el 2004 llegaría disco Inferno en el 2006 daño eta sasti, sasti, gustin, y luego llegaría un álbum en directo go y ahora regresan con álbum de estudio con este en el cual te puedes encontrar siete temas la banda compuesta por Gais salazar a la batería Miquel Caballero al bajo Aymar Arajita a las guitarras y Alex Sarduy a las voces ex componente de la banda Esquisu Que, por cierto, ya he encontrado por casita el primer trabajo de la banda de Gati, eh, de la banda de Gati, voy decir. El primer trabajo de la banda de Esquisu, por lo tanto, igual la semana que viene, pues... Te pongo dos temitas así para recordar eh, cómo eran exquisu en sus tiempos para volver a la infancia. Ahora mmm, nos quedamos con ellos, nos quedamos con Ativo. Hemos escuchado el segundo corte del álbum, Visocha Sutén, y ahora nos vamos con otro de los temas. Nos quedamos con el quinto corte del álbum, el tema Gabak Serueri Begirem. ya vaya batucada para terminar este segundo, no este quinto corte de este nuevo trabajo discográfico de Gatibu el álbum Saspi Cantoyetan y esto es nosotros que seguimos compartiendo contigo más música, ya sabes que los jóvenes entre las 9 y las 11 de la noche tenemos la franja horaria en Berliozari Rattia Para darte a conocer eh, todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Ría, en Euskal Música. Y recuerda que también es eh, la franja horaria de los eh, sábados y domingos, de 7 y media a 9 y media de la tarde-noche. También la volvemos a tener guardadita para el programa Euskal Música, para que lo vuelvas a poder escuchar en redifusión. Dejamos al asgativo y nos vamos ahora, sí que sí, con lo nuevo de Caótico. El sábado lo estuvieron presentando en el Calera Rock. Y hoy aquí en Euskal Música te presentamos uno de los temas incluidos dentro de ese su nuevo trabajo, el álbum titulado más concretamente Kalin, Euskal Herria Kalin, EH Kalin, en el cual te puedes encontrar este tema presa, recuerda, también hay que decir de caótico que el disco salió la semana pasada y eh, comentarte que es el nuevo trabajo de estudio porque anteriormente editaron un álbum en directo pues conmemorativo del décimo aniversario que lo grabaron en las fiestas de Bilbo en la aste Astenagusia en pleno verano en pleno agosto después han, bueno mmm, se ha metido en el estudio de grabación, ¿eh? primero en el local de ensayo para eh, sacar adelante los temas, luego se ha metido a El estudio de grabación y esto que vas a escuchar está en este nuevo álbum Euskalaria Kalin, e h Kalin el tema Presa el regreso de Caótico en estado puro eh con este presa dentro de ese álbum EH Kalineuska Herria Kalin la banda Caótico Que nos llega desde Agurain con caño con fuerza y con contundencia Como puedes comprobar con este tema presa La semana que viene eh, escucharemos más temitas del disco porque ya lo tengo en mis manos Pero hoy quería pues, poneros el adelanto de este nuevo trabajo discográfico Que desde la semana pasada está en la tienda de discos Como también está desde la semana pasada, más concretamente desde el viernes El jueves, recuerda que realizamos un programa especial el jueves pasado Con sus cuatro trabajos discográficos, eh, temas en directo en acu Y también la entrevista que realizamos a uno de los componentes de la banda la temporada pasada, Fran, para presentar su cuarto larga duración, hablamos de Esian, claro que sí, con el Emen Etaurain, un álbum en directo totalmente guapo, muy muy currado, en formato digipack y en el cual te puedes encontrar... Un trabajo especial presentado en soporte CD más DVD de larga duración y, lo dicho, en formato D-Pack a través del que vamos a poder disfrutar de la esencia de la banda en estado puro. El DVD ofrece la grabación del emblemático concierto de Garnica del pasado 14 de agosto del 2012, así como entrevistas con el grupo. Y el CD, aparte de la grabación del concierto de Garnica, consta también de otros cortes grabados en en directo, así que Sian en estado puro, Sian más eh, guapo que nunca con este Emen Etaorain en directo y con temas como este que vamos a escuchar, el tema es Sin Aastum de la Sacana Xian dentro de ese pedazo de trabajo CD+DVD en formato Digipak. MN Etaorain por fin en la calle. Desde el pasado viernes al jueves realizamos un programa especial de la banda. El viernes salió el disco y hoy te presentamos dos temitas de este nuevo trabajo en directo de Xian. Este es uno de ellos, el tema más concretamente Xin Astu. En el CD te puedes encontrar 19 temas en DVD Todo el concierto completo de principio a fin que dieron en Guernica el pasado verano 2012. La trayectoria musical de Sian recopiada en este CD y DVD e indirecto. Vamos con otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este gran trabajo, álbum en directo bastante currado y además bonito de ver en formato DigiPack. Eh no hay eh, lo que he hecho de menos es que no hay libreto. Mm, te cuento, las letras de las canciones las puedes encontrar también dentro del CD. Como también te puedes encontrar dentro del CD en formato MP3 las canciones que están incluidas solo en el DVD, ya que en el CD pues no pueden entrar los 22 temas que... Bueno, que cantaron en directo en Guernica el pasado 14 de agosto. Por lo tanto, los restantes temas te los puedes encontrar en formato MP3. Eso sí, bastante currado por por esta parte. Lo que vamos a escuchar es otro de los temas incluidos dentro de este trabajo en directo de Sian. El tema Gure Katik, uno de los clásicos de esta banda... clásico donde los haya de esta banda de Xian ahora en directo recopilados en este Men Etaorain La banda compuesta por Eneco a la trompeta y Gocho al sexo, Aitor al trombón, Sabi seco al bajo, Echeve a la batería, Sabi la organizará la guitarra, su línea a las voces, a Fran a las voces y a las guitarras. En definitiva una multibanda que se lo ha currado desde el principio para llegar donde han ya llegado ahora. Después de cuatro discos, por fin tenemos en nuestras manos el primer trabajo discográfico en directo grabado el 14 de agosto del año pasado en pleno verano, en plenas fiestas de la localidad de Guernica. Comentar de que este sábado 2 de marzo el grupo ESIAN presentará este nuevo trabajo discográfico en directo en la sala cámara del Cursal de Donosti. Hay que comentarte también, todo hay que decirlo, que las entradas solo cuestan 6 euritos. O sea que, por 6 euros, ¿quién no va a ver a Esian en directo? el eh, Tranquilito ahí, en la sala cámara del Cursal de Donosti, disfrutando de temas como este que acabamos de escuchar, Guregatik. Por cierto, hay que decir que las entradas, eh, según nos han comentado, desde el sello Elkar Oyuka y desde la propia banda, o se han agotado o están a puntito de agotarse. 6 euros este sábado en el Cursal, en la Cámara Cursal de Donosti, presentando el nuevo trabajo discográfico de esta banda de La Sacana y prontito estarán por aquí tanto frank como Suriñe para presentarnos este su álbum y para hablar un poquito de cómo ha sido la grabación, la producción del disco y también, pues recordando viejos tiempos, recordando los inicios de la banda. Así que ya lo sabes, si el jueves pasado hicimos un programa especial si hoy jueves hemos escuchado dos temas del nuevo trabajo discográfico, próximamente los tendremos otra vez aquí a frank y Y Zuriñe en los estudios de Berriozario y Ratia Para presentarnos, lo dicho, la producción La grabación y todo el montaje De este nuevo trabajo discográfico Nosotros que seguimos en berriozar y Ratia En Euskal Música, por cierto ya tenemos Por aquí a los Bad Sound System Así que mientras eh, Se toman aquí algo, nosotros vamos a Seguir disfrutando de más música Y nos vamos con la banda Encore Desde el barrio de Errecalde, en Bilbo, nos llega esta banda. Nos llega la formación en Corem. Con este su nuevo trabajo, Factor de Una banda que comenzó en el año 2009 y editó un EP de cuatro temas con el título Múltiplo Comuneta Co Chiquienac. En 2010 aparecería su segunda EP, Sati Katsai de Comuneta Co Chiquienac. Y en el 2011 llegaría el single Sergaren Que Somos. Los tres eh, trabajos autoproducidos, autoeditados. Después de conseguir eh, pues eh, grandes premios, eh, estuvieron en el concurso de maquetas de Castilla de 2010, en el concurso de bandas noveles de Bilbao, en el concurso de maquetas de Vizcaya Televisión, en el banden en Leia del 2010, en el concurso de Baracaldo Pop Rock 2012. Ahora regresan al panorama musical con este nuevo trabajo discográfico. Vamos a decidir de primero larga duración, yo creo que sí, ¿no? para Xavi a la voz y a la guitarra, para Urcha a la guitarra, para Eka a la batería y para Aitor Gallastegi al bajo y a las voces. Esto que escuchas dentro de su álbum Factor e Komunak, el tema Danchan Danchan, segundo corte del álbum para esta joven banda de El Barrio de Errekalde de Bilbo. Otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este es un nuevo trabajo es el que vamos a escuchar, el quinto corte del álbum, el tema titulado más concretamente Bici Bisitxa con él el... Nos vamos a la agenda de conciertos y nos vamos a las noticias más destacadas de la semana. Pero antes, lo he dicho, nos quedamos con este tema, Bici Bichicha, de manos de Encore. que Gizkolorekoak mis colores coact a subir a ganas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 ...con la agenda de conciertos para los próximos días... ...en la sintonía de Riozario y gracia ...en el programa Euskal Música... ...que en el 100.8 de la FM... ...cada jueves Euskal Música... ...de 9 a 11 de la noche en directo... ...fin de semana, sábado y domingo... ...de 7 y media a 9 y media de la tarde noche... ...en diferido, en redifusión... ...para que lo vuelvas a disfrutar... ...o para que lo disfrutes. Comenzamos las noticias... ...con la banda de Punk de iruña en Dakaris Muertos... ...que estará de gira por Galicia... Lo harán los días 15 de marzo en la Sala Coliseo en Ponte de Hume, acompañados de las bandas locales Arenga y Brodio. Y al día siguiente estará en Vigo en la Sala El Infierno, acompañados de la banda de Marín Sexta Naleira. El precio de las entradas será de 12 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla. Las entradas las puedes conseguir en internet, en la página web losamanece.com y los conciertos, los dos conciertos, darán comienzo a las 10 y media de la noche. Y nos vamos con uno de los componentes de Escalariac, Juancho Escalariac, que presenta su primer libro, Mensajes, Anticanciones y Poemas de Calle. Con mensajes, anticanciones y poemas de calle, Juancho Escalay resume en papel su trayectoria musical, además de ofrecer una serie de poesía de calle sencilla e incisiva, escrita entre gira y gira. Fotos, letras y un CD adjunto que recopila algunas de sus canciones desde su banda Escalaria, que fundó en 1994 hasta de Cluba, banda bajo la que acaba de editar su último álbum Amor, Odio y Ruido. El libro se ha financiado gracias a un proyecto de co y pronto estará disponible tanto en internet como en las tiendas. Así que dos noticias interesantes, las de Juancho y que prontito saca eh, su primer libro, mensajes, anticanciones y poemas de calle y esos dos conciertos que va a dar Lenda Caris Muertos, la banda de Iruña por Galicia. Más concretamente lo hará el 15 de marzo en Ponte de Hume y el 16 en Vigo. Y nos vamos con la agenda de conciertos Un par de conciertos que tenemos para ti El sábado 2 de marzo El ya anunciado de Sian En la sala cámara del Cursal de Donosti A partir de las 8 de la tarde Y por 6 euritos Y ese mismo Sábado 2 de marzo Xavi San Sebastián 6 Urte Bisardunac Y Emon Estarán a las 10 de la noche En Souta Suberoa El viernes 8 de marzo Vendetta Estará en la sala Bilbo Rock de Bilbo Y el sábado 9 de marzo tenemos tres conciertos El sábado 9 de marzo, eso es Cous y Governors en la sala Totem de Villa va A partir de las 10 de la noche 6 Urte a las 10 y media en el bar Lau Y la banda en Entol Sarmiento y Emon Presentando su nuevo trabajo discográfico En el Café Anchoquia Espaloya de Munguía A partir de las 11 de la noche Pues hasta aquí el repaso a la agenda de conciertos, hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la semana en lo que se refiere a la música de Euskal Herria. Nosotros que seguimos, como te comentaba anteriormente, ya están por aquí los Bad Sound System tomándose algo. Así que vamos a escuchar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de su tercer larga duración, Aldaquetá. Y enseguida hablamos con ellos, hablamos de este nuevo trabajo discográfico de esta banda, de Bad Sound System. Tema que estamos escuchando papbilón no va a parar comienza lo que es el tercer trabajo discográfico para esta formación para pat son system el álbum alda en el cual te puedes encontrar 12 temas para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda para hablar de este trabajo para hablar redirectos tenemos a dos de los componentes de la banda Moro y Masta, Arracha León, buenas tardes Arracha León eh, Para comenzar vamos a hablar un poquito de los inicios Es primera vez que venís aquí a Berriozak y Ratia eh, ¿Cuándo? ¿Cómo se forma Bad Song System? Bueno, se forma más o menos en el 2002, ¿no? Que nos juntamos nos juntamos unos chavales de, de Moscú, de Irún uh -huh. Con el Stepi Selecta, que es quien en primero tiene la idea y, y avanza con ella Nos junta pues aproximadamente a casi ocho personas en total Y así empezó todo en, en el 2002, ¿no? Uh -huh. Y hasta hoy eh, Bad Sound System, nombre de la banda, ¿cómo surge? La idea de poner este nombre a la banda Bueno, creo que en principio somos una Sound System, ¿no? Eh, pues una, un estilo de hacer música que He venido de Jamaica y nosotros no hicimos más Que ponerle el bat delante, ¿no? Entonces de ahí quedó Este nombre tan curioso uh -huh. En cuanto a influencias musicales, ¿algún grupo Personas os ha unido alguna canción O algún estilo a la hora de decir Vamos a sonar como tal, vamos a sonar Como cual Eh, ¿Cuáles son vuestras influencias musicales? Pues hombre, principalmente Nuestras influencias musicales son la música jamaicana ¿no? y, y, el, y el hip hop el eh, hombre hay muchos grupos que nos gustan luego también personalmente a cada uno igual hay alguno que le gusta más que otro algún cantante o algún eh, uh -huh. pero realmente no no es que nunca hemos querido tener o, o sonar como un, como un grupo no siempre uh -huh. hemos querido sacar un poquito nuestro propio sonido ¿no? el estilo de música que hacéis como has comentado hip hop rap, reggae es un estilo ya consolidado o veis que le hace falta un pequeño empujón bueno eh, por aquí sí. Por aquí sí creemos que le falta un empujón, ¿no? eh, pero también creemos que es que es un camino que hay que recorrer, ¿no? pues como uh -huh. se ha recorrido en otros países, ¿no? que la cultura ya está mucho más desarrollada. Sin más, es, yo creo que creemos que es cuestión de tiempo y cuestión de, de que vaya llegando. Pero sí, un poquito igual de pujón sí que necesita. Uh -huh. Anteriormente a este disco eh, habéis editado dos, uno en 2004, muyaca y otro en el 2008, Caleán. Es. Eh, contarnos un poco más detalladamente cómo fueron los discos, qué aceptación ante el público han tenido. Bueno, el primer disco, como tú dices, en el 2004, pues no fue más que, que una idea de un amigo de un gran amigo, que es Fermín Muguruza, uh -huh. que nos dio la posibilidad de tocar en Zambra. Y bueno, pues se grabó aquel directo, más tarde estuvimos decidiendo, pensando Se comentó la idea de que podía ser un buen disco y, y en aquel momento pues fue lo primero que hicimos no uh -huh. Lo primero que salió y la verdad que muy contentos con ello y luego ya pues el segundo disco Y bueno, pues kalean que salió en el 2008 pues fue un poquito ya pues el, como el, el, el intento y, y bueno, la consecución de poder hacer un disco un poquito de una manera un poco más con unos temas Más preparados, ya sabiendo Que van para, para un disco que va que va a salir ¿No? A la calle, uh -huh. para venderse y, y así surgió un poquito, ya fue Como como este, y Altaqueta ya es el remate Final, ¿no? <risa> eh, desde el primer Disco del 2004 que editasteis Hasta este tercero, eh, Altaqueta ¿Habéis tenido cambios en la formación? ¿Seguís Los mismos? Pues bueno, sí, como ha dicho El Moro al principio, pues al principio Pues eso, pues fue un, también una especie de experimento, ¿no? Que se hizo un poquito, eh, había unos Hacía unos seis MCs y dos DJs, ¿no? Eh, luego ya en Kalean, por ejemplo, pues ...pues éramos tres MCs y, y dos DJs... Bueno. ...y bueno ya pues, pues por razones... ...por razones pues cada uno que también... ...cada uno tiene su vida y sus propios proyectos y tal... Pues nos hemos quedado los más locos de la música, ¿no? Los más adictos, ¿no? Y aquí seguimos uh -huh. eh, antes de hablar de este nuevo trabajo discográfico que editáis, ¿qué diferencia encontráis este entre este Batman System de ahora y el que comenzó? Eh, bueno, yo creo pienso pienso que el mensaje que tratamos de dar básicamente es el mismo, ¿no? Uh -huh. Quizá ahora lo que parece es que este más de candente, de candente actualidad o que hayamos querido estar más en el momento, pero si miras hacia atrás nuestros discos o todos los trabajos que hemos hecho han sido han sido con estas directrices, ¿no? De uh -huh. sociales de protesta y de tratar de cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, vaya para para rematar también sí me gustaría decir también que sí que el a nivel musical sí que creo que bueno, que ha habido una madurez, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, más de que ya ha pasado, sí que es verdad que hemos pasado por una, una transformación de miembros y tal, pero sí que sobre todo ha habido una madurez, ¿no? Y ha habido ya como llegar más a lo que a, a lo que nosotros siempre hemos querido hacer, ¿no? Eh, altaqueta hablando ya de este nuevo disco cómo fue el proceso de grabación del disco ¿Por qué es diferente a grabar un disco digamos en rock no hay batería no hay guitarra contarnos un poquito eh, bueno pues principalmente la, las opciones son que, que bueno lo que es la base instrumental principalmente está está creada uh. eh, pues por, por ordenador pero también poniéndole poniendo en instrumentos no grabando en instrumentos entonces sí que se divide en esas dos partes no se dividen en lo que es el reading que es uh -huh. la base instrumental y luego lo que son las voces, ¿no? Eh, ya te digo que también que no todo no toda la producción musical, ¿no? No toda la producción musical tiene que ver no, no es solo de, de ordenador, ¿no? O sea, también uh -huh. yo digo que hay hay, hay músicos que, que han participado en ella, ¿no? Uh -huh. eh, pues para darle para darles esa calidad, ¿no? Esa calidad a los instrumentos que se necesita. Uh -huh. Pero básicamente es en eso. Luego lo grabamos en lo grabamos en nuestro propios en nuestro propio local, ¿no? Tenemos ahí la maquinaria para, para hacerlo. Uh -huh. Luego lo masterizamos en un estudio profesional y, y luego ya bueno, la producción ha ido a, a cargo de Bomberenia Kim Chan, es, que ha sido sí. un poco la que nos ha dado un poco la ¿no? uh -huh. el, las herramientas para poder sacarlo a, al mercado ah, mira, ¿no? me, ha, me has quitado la siguiente pregunta bueno. <risa> me ha adelantado pues sí, porque Bomberenia de Kim Chan os ha ayudado pero el disco es autoproducido por vosotros mismos sí, siempre hemos tratado sí, sí, sí. de buscar un poco eso, ser ser un poco dueños de la música que hacemos ¿no? pues, mm. eh, básicamente porque somos especiales <risa> pienso y que de la mejor manera de trabajar para nosotros es esta no si otra persona ajena tuviera que trabajar con nosotros Seguro que lo sufriría bastante <risa> eh, ¿En este disco habéis tenido colaboraciones? Sí, sí, pues sí, hemos tenido A nivel vocal, le hemos tenido por ejemplo A Rude de Italia Bueno, Italia-Alemania, que vive ahí entre los dos países <risa> Lengua Alerta, desde México ASK, que bueno, es, es, de, es de Irún pro vive en Barcelona Y luego a los coros Sorkun Y SEO, ¿no? Y luego, bueno, a nivel de producción Que, que es la gente que nos ha, que ha producido los, los readings Pues tenemos desde, bueno, Selecta Stepi que es, Le mandamos un abrazo desde aquí, que es el DJ nuestro Que, que bueno, que está enfermo y no ha podido venir Eh, ...selectas Tepic con DJ Mau... ...que también son, son los compis de, del grupo... Eh, Baja Tawi de Onda productor de Reggae Dab eh, Fogata Sound a nivel internacional tenemos a Fogata Sound de París Wedding G Ilby Lightech de Alemania e Iyatari de, de Inglaterra ¿no? uh -huh. y luego bueno también colaboraciones de instrumentales lo que te decía pues después de por ejemplo John Trombón en los vientos de Resistencia eh, y Mikel y Corcho dos Chalapartaris de, de Zestoa ¿no? que han estado en la Chalaparta o sea que Aldaqueta es digámoslo así mundial ¿no? en colaboraciones bueno pues <risa> internacional ¿no? Pues internacional. <risa> bueno si <risa> sí. sí, la verdad es que tenemos tenemos mucha suerte y, y tenemos un tenemos la suerte de, de conocer y, y, uh -huh. y considerarles nuestros nuestros amigos y nuestros hermanos y hermanas a mucha gente de, de todo, ¿no? alrededor de, de alrededor del mundo, vamos. ¿Y juntáis y podéis juntar a todos para hacer un concierto? O ya es un poquito complicado. Eh, eh, eh, esta es una pelea, pero bueno, hemos tenido la suerte de poder hacerlo dos veces, ¿no? ¿Sí? En el disco de Kalea, que lo hicimos en 2008 uh -huh. también, es cierto que colaboró un montón de gente. Y procuramos hacer una presentación que fue la Sala Tun, que en aquel momento en Irún, uh -huh. y tratamos de, de juntarlos a todos y dar al menos un concierto con todo creador ¿no? Y en este caso también, pues eh, el disco que salió el 5 de diciembre, es. pues para el día 15 que estuvimos de diciembre en, en Onda Ribis y Locibe, sí, es. pues lo tanto es lo mismo, tratamos de juntar a toda la gente que ha colaborado en este disco e incluso que colaboró en el anterior, ¿no? Uh -huh. Para pues para crear esa buena vibración de lo que es el disco, la gente, los amigos y todos juntos, ¿no? Por lo menos una vez, ¿no? Que sea. Por lo menos eso una vez. Ahí eh, me gustaría, perdón, a me gustaría sí, sí. también eh, señalar a, a Punker, ¿no? El eh, mexicano, un diseñador gráfico muy bueno que es el que nos ha hecho el, el diseño, ¿no? que, vamos, estamos encantados con él uh -huh. también. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Eh, bueno, nosotros nos declaramos abiertamente, no tenemos pelos en la lengua, nos declaramos de izquierdas, la verdad. Eh, básicamente toda la política de derechas nos nos... A mí, a mí personalmente nos, nos repudia, digamos, ¿no? Y, y sí que es cierto que que actualmente no nos falta razones para andar quejándonos, ¿no? Uh -huh. Y lo que llevamos toda la tarde hablando también es que es que podríamos hablar de lo que pasa en el mundo, pero simplemente hoy que estamos en Iruña podríamos hablar simplemente de los problemas que pasan en Iruña, ¿no? Y, de, y del famoso UPyD y sus trapicheos, uh -huh. que todos conocemos. Y, y no sabemos todo, pero sí, sí. con solo con lo que sabemos tenemos bastante aquí en Iruña como para estar hablando un buen rato, ¿no? Al final es un poquito, pues eso, eso es lo que, eh, las letras que hacemos son un poco lo que lo que nosotros nos cuestionamos, ¿no? Y también uh -huh. de alguna manera, pues pues pues nos gustaría que la gente se lo cuestionase también, ¿no? Y bueno, pues igual de esa manera también se puede llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Y de ahí llegar a la acción también, claro, porque uh -huh. si no, pues nos pues quedaríamos en nada en Bad Song System ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? pues bueno pues principalmente digo, somos los dos o sea uh -huh. hay que decirte que eh, cada uno compone su cacho la mayoría de las veces el 99% de las veces cada uno cada uno compone su uh -huh. trozo de rima y luego pues bueno pues estribillos igual eh, el moro compone más estribillos que yo pero bueno hacemos un poquito 50-50 luego... eso es y la idea pues pues de lo que sale un día igual viene el moro todo caliente y mira que se me ha ocurrido este super tema no sé qué y nos ponemos a ello ¿no? y otra así uh -huh. o sea no No hay tampoco. ¿Y cómo tratáis los temas, digamos así, para plasmarlos en la base rítmica de, de la música, digamos? Eh, bueno, eh, ya sea hip-hop o sea reggae o tratemos de ser o estar o parecer un poquito más de aquí. Yo creo que todo ocurre de una manera natural, ¿no? No somos pretenciosos en esto tiene que quedar absolutamente hip hop pero esto tiene que parecer uh -huh. jamaicano. Tenemos nuestro estilo que es hacerlo natural y si sale de una manera o sale de otra ya será el resultado final, ¿no? Mm. ¿no? No lo planteamos de una manera muy... Muy consciente ¿El disco es un trabajo conjunto? Me explico eh, Al componer la música, las letras de las canciones Las componéis juntos, cada uno trae su idea local Y luego veis los últimos retoques, como quien dice Pues hay de todo, hay de todo eh, sí. sí que es verdad que en este disco igual hemos hecho más O sea, normalmente sí que es verdad que, que se hace más en general Se hace más el trabajo de cada uno, o sea, se trabaja su letra en casa y, uh -huh. y aparece allí, ¿no? Eh, sí que es verdad que paste disco queríamos queríamos también más unión queríamos queríamos que se notase ¿no? que se notasen en, en la construcción de los temas entonces sí que es verdad que hemos estado al moro y el moro y yo hemos estado mucho tiempo eh, sentados en el local eh, componiendo y viendo cada uno lo que había compuesto para luego sí sí que ha habido ha habido un poquito más de eso pero bueno en general hay de todo eh, antes de hablar un poquito de los conciertos vamos a escuchar si os parece un nuevo tema del disco eh, cuál os gustaría que escucháramos ahora bueno no sé en qué número está ver la canción betty berdin es la que más Mm. Golpea a nuestros amigos banqueros ¿no? Batsound System, Ilby Light and Combination Piden dónde está el puto dinero, hijos de puta Banqueros, políticos, empresarios Sois la puta lacra de esta sociedad ah, ¡Hay guerra! ¡Súa, súas! Bate dir única mega bills, oh bate dir única mega bills, hey bate dir única mega bills, oh bate dir única mega bills, yeah bate dir única mega bills, oh bate dir única mega bills, bate dir única mega bills, oh bate dir única mega bills, oh ora ese kontrola controla puta semia que oreja de ora beso a queuchi galdu isora no ha viderigal lugar diren no le tortes Hora ezin habedir en ur desiquienas pillo Escorata esto abanitu, ve la charraco su bonito, pa que ni los cenicanesinda, la hey! purrana hey! yenitos mega mil, oh va a tener única mega mil, va a tener única mega mil, oh yeah! va a tener mega mil, va a tener Que sigue quien divide una y otra vez que pagues ese plan quien se juega todo nada pero no con su mitad alguien decide quién, ¿Quién proviide y va a ser el que sigue siendo no come se code es pobre ya si sigue quién es tal que le recortan quien no tiene libertad gente se siente como un to cuando le toca pagar como nos engañaron con palabras de serpienteiente nos dominaron con sus drogas referentes los controlaron con sus perros que nos pinsen y ahora nos queda despertar ¡Sua! va a pedir uniga megabil oh, va a pedir uniga megabil Ba tener única mega bill, oh, va tener única mega bill, va tener única Seguimos con la entrevista que estamos realizando La banda Abadson System Presentando este tercer larga duración Y nos vamos a meter, si os parece un poquito Con los conciertos eh, Habéis estado actuando en el Calera Rock Estuvisteis actuando en el rock es. Dos conciertos especiales Dos conciertos importantes eh, Contarnos un poquito Eh, ¿Cómo fueron esos festivales? ¿Cómo estuvisteis encima del escenario? Eh, bueno Los eh, bueno, eh, intercalaremos sí, sí, sí. También, sí. Bueno, voy a empezar yo por la Torture oh, Rock bien, ¿no? Bueno, pues en la Torture Rock estuvimos hace un tiempo ya eh, El año pasado, creo no, ¿no? El 28 de, no. ¿no? de diciembre, ¿no? 28 de diciembre, siempre Sí, vale y, y bueno, pues Claro, el año pasado, sí Y sí, vale. bueno, pues la verdad es que Genial O sea, genial Eh, ya habíamos estado otras, bueno, esta vez sí que es verdad que el 28 de diciembre fuimos como fuimos fueron como fuimos como una sesión de, es. del Selecta Stepi realmente, es, ¿no? Pero sí que es. hemos estado como backstage el año anterior, sí. hemos estado el año anterior, eso es. Eso es. Uh -huh. eh, y bueno, la verdad es que encantados y sobre todo encantados porque por ejemplo, esta esta zona de aquí era una zona que, que no habíamos tocado mucho, sí que habíamos estado un poquito tocando en algún en algún garito más pequeño y tal y nos encantó la acogida de la gente, como uh -huh. como la gente ya está aceptando la música y nuestra música sobre todo que, que, ¿no? que es de agradecer mucho, ¿no? Eso es. Sí por pues sobre eso que la gente joven está se está acostumbrando a quizás escuchar un, una, un grupo de rock y de repente aparece Bachson system cambia el ritmo y hoy en día no les pega tal choque a los oídos ¿no? pero en primer lugar bueno en primero o en segundo no me, no, me es igual Eh, también hacer eh, pues esta mención a la to rock no uh -huh. que es un festival bastante multitudinario que ocurre aquí en iruña muy Gracias. cerca y que es en favor de los presos que tenemos tantos y tantos presos en las cárceles uh -huh. y algunos algo habrán hecho pero hay muchos de los que no han hecho nada y yo los conozco sí, y los visito también uh -huh. entonces eh, en primer lugar darles esa fuerza a la to rock que sigan estando ahí tanto para nosotros como para el resto de grupos y la gente que vaya se conciencie uh -huh. y otro tanto de lo mismo con pues con este fin de semana en el Calera rock eso es que, que es más estado... pequeñito que ha empezado el la segunda edición y que es la está segunda también, edición ¿no? pero es. madre mía la cantidad de gente que había Mira la que verdad que es de, es de ver no que, que el sí. pueblo vasco está en pie uh -huh. absolutamente y el que no lo quiera ver es que no está mirando sí, sí, sí. pero también que este fin de semana se estaba hablando mucho de la, de la doctrina parrot que se, se va a exponer a, para para intentar hacerla desaparecer no y esperemos uh -huh. que los medios eh, no sé si decir políticos de, de la españa profunda tengan en cuenta que somos un pueblo y personas ¿no? uh -huh. eh, qué repertorio tenéis para presentar el disco ¿Incluís todos los temas del disco algún tema de discos anteriores eh, cómo va a ser ba system para presentar el disco encima del escenario de gira digámoslo así eh, bueno pues obviamente sí que intentamos presentar todos los temas que ¿no? eh, todos los temas del nuevo del nuevo Pero, trabajo porque uh -huh. al final son son los temas Que, que hay que presentar, los nuevos, ¿no? Uh -huh. Pero hacemos una mezcla de todo, claro que sí, claro que hacemos también temas temas antiguos que, bueno, que la gente también los, los sigue y le encantan, hay temas que gusta más que otros y, uh -huh. obviamente, pues claro, siempre les damos un poquito de un poquito de todo, ¿no? De lo que porque, te, eh, porque encima del escenario tenéis que ser especiales, ¿no?, digamos, con este estilo de música. Hombre, la verdad es que, <risa> que nosotros... Si estamos, ¿no? que sí. Eso es, la verdad es que sobre todo nosotros la música es como que nos da, nos da energía, nos da una energía especial uh -huh. y entonces, no sé, es como es una sensación... Te, cuando te subes al escenario, o, o no en el escenario donde estés, donde estés, ¿no? cuando estás así en una sesión y estás cantando o estás o estás con el reggae y estás animando a la gente esa, esa conexión que se hace esa hay una energía especial que bueno, que supongo que, que, que seguro que en, otro, en otros estilos de música también ocurre, ¿no? entonces es como que te olvidas de todo, te deja de doler todo y todo todo es maravilloso eh, es genial, pero si nosotros sí que somos, somos gente que nos gusta sobre todo dar mucha fuerza Eh, uh -huh. que la gente se mueva, que la gente reaccione a lo que se hace ¿no? y nos gusta mucho interactuar con ellos porque al final es una simbiosis que hacemos al final por mucho que, que tú uh -huh. Que tú toques y si la gente que está abajo no, no le llega, pues pues pues no, no para nosotros por lo menos nos vale, es algo que queremos compartir, ¿no? Sí, me acuerdo sobre todo en una Torch Rock, ahí con las colaboraciones de una mujer que tuvisteis ahí encima del sí. escenario con Raquel los bailes Coroma. y las demás, Dancing Princess sí, Eso es que fue ya la culminación ¿no? Sí. Digamos, sí. de la Boston System ahí, Es cierto. una amiga más, ¿no? Que, que cumple otra parte más de, de lo que ocurre en Irún, que ya es bailarina, Raquel Koroma, mm -hmm. Dancing Princess que siempre que ha podido hasta con nosotros nos ha apoyado en todo que ahora mismo está en Londres haciendo sus, sus pinitos ¿no? Porque mm -hmm. la verdad que se lo merece y que lo lleva luchando muchos tantos años como nosotros o más y que bueno, siempre que está por aquí la traemos de tratamos de juntarla a nuestros conciertos y que y que también la bueno, gente vea que esto es. esto tiene energía. Uh -huh. eh, tenéis fechas para presentar el disco aparte de haber actuado en el Caldera Rock el sábado? Sí, bueno, hemos, ya, hemos, hemos hecho varios varios conciertos ya de presentación, uh -huh. pero todavía tenemos más, tenemos por ejemplo el, este sábado, este sábado que viene el 2 de marzo en Orduña. Uh -huh. eh, luego tenemos el 9 también en Hendaya, en Gasteguna, el 16 estaremos por aquí por Navarra, Ahí, importante para la gente aquí que sí, sí. le interese que le interese ir en Arroniz. ¿En, Arronis? en Arronis uh -huh. vamos a estar. Sí, sí, sí. Y luego bueno, el 31 el Festival de Gaste Danbada uh -huh. en Orduña, en abril, también 6 eh, en Trapaga en la sala Local Play. Y el 13 en, en Lesaca, ahí uh -huh. cerquita de nuestro pueblo, en el Gasteuna también de Lesaca. O sea, qué movimiento tenéis, ¿no? Sí, si no bueno, nos tres, podemos quejar, la verdad. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, de los 12 temas, Mono Masta, ¿cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto? ¿El tema que más os gusta? ¿Qué más chula ha quedado, digámoslo así, del disco? Eh, no, si te digo la verdad y de verdad te lo digo, alguna canción me gusta más, pero no hay una que sobresalga para mí por encima de todas en lo que a mí me parece. Hay alguna que sí me gusta más ya es Betty berdin uh -huh. o, o Reggae Reggae 1 o Resistencia, también que fue como un pequeño niño que creamos muy lentamente uh -huh. y habla de Moscú, ¿no? pero tampoco tengo una canción que sobresalga por encima de todas las demás. Uh -huh. Al final uh -huh. nos pasa un poquito pues como como, un, como unos padres con sus hijos, ¿no? Que a uh -huh. todos los quieres. A alguno igual te gusta más una algo que tiene su personalidad, a otro te gusta más otra cosa, pero al final son todos uh -huh. tus niños, ¿no? Eh, hablando un poquito del tema que habéis dicho de Resistencia, que es un homenaje a un mítico barrio de Irún, si no mal uh -huh. recuerdo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo surge este tema? Porque vosotros sois de ahí. Sí, Moscú. Bueno, es el barrio en el que nosotros hemos, vamos a decir así, nos hemos criado un poquito, uh -huh. musicalmente hablando sobre todo, y también eh, yo básicamente toda mi adolescencia y hasta el día de hoy lo he pasado ahí, he crecido allí y le tenemos un aprecio especial por lo que nosotros hemos vivido allí sumando también por lo que otras personas también han vivido ahí lo que hemos visto, la energía cultural que desprende ese barrio no y, y la negatividad que se ha tratado de, de inyectar desde fuera no uh -huh. allí también tenemos un ayuntamiento que está en contra de básicamente todas las iniciativas que se puedan ocurrir ahí, quizá porque porque no compartimos o sea, lado todo, político todo ¿no? lo que hace el barrio él lo lo contradice no sí, de alguna manera sí, o intenta trata de crear un barrio más no sé si llamar cívico a su manera pero... Entendemos. Bueno, nos entendemos ¿no? no es sí. cierto. Y, y eso pues nosotros tratamos de mantenerlo como otros lo mantuvieron en su uh -huh. día no y que sigas si estando la estrella roja siga brillando desde lejos ¿no? claro, el... como decimos en el tema que te vaya, pero como, sí, sí. como decimos en el tema no, son, no solo somos nosotros hay un montón de gente que hace un montón de cosas culturales uh -huh. eh, y, y de movimiento para, para, para reactivar el barrio ¿no? uh -huh. eh, que ha sido para bas on system lo mejor y lo peor hasta la fecha en la trayectoria musical de la banda eh, bueno lo peor es que igual nos hemos tenido que ir adaptando A que quizá, pues cada cierto tiempo había personas que salían del grupo, ¿no? Y uh -huh. sí que es cierto que tú consigues una fórmula de trabajo, una fórmula de, de hacer, digamos, las canciones y con la desaparición quizá de alguien, de repente hay que reinventarse, ¿no? Aunque cantes igual y todo, pues son más minutos para, más gente, para menos gente, ¿no? Y hay que aprender a... a a ser menos puntual y quizá pasar más tiempo cantando dentro de la canción. Y creo que eso es un aprendizaje que cuesta personalmente. A mí me ha costado bastante. Pero como contrapartida o como un contrapunto que yo más me, me molesta quizá pues son sus sucesos que hayan podido pasar pues con las fuerzas de seguridad en Irún, que hemos tenido ciertos problemas que, que bueno no todo el mundo conoce y que básicamente por querer ser alternativos y querer dar la protesta de manera voz alzada pues hemos sufrido algún que otro percance, ¿no? Sí, bueno es un poquito no sé eso es un poco para lo que está diciendo el moro es que hacemos unas fiestas hacemos unas fiestas en la misma calle al, al estilo sea un sistema jamaicaán en <risa> los años 50 ...en las fiestas de San marciales no que son las ah, fiestas de irune entonces pues pillamos todos nosotros ponemos dinero de nuestro bolsillo y alquilamos un equipo y nos ponemos en el suelo no a, uh -huh. a activar un poquito el este que lo, lo, lo quieren lo quieren pues como un poquito sí. como como a callar muy pronto no entonces uh -huh. pues siempre a unas horas ya a partir de la una y media así nos ponemos nosotros y hacemos ahí una sesión de ...de varias horas ¿no? y de ahí uh -huh. es donde que viene todos los problemas que hemos tenido uh -huh. eh, de qué forma se puede conseguir el disco bueno lo cierto es que entiendo que <risa> bombereneaquincha ha tratado de ponerlo lo más a mano posible para todo uh -huh. el mundo. Pero como nuestro nombre, nuestro grupo y trayectoria indica que siempre hemos tratado de ser underground, cierto es que, por ejemplo, pues en Irún se puede encontrar en el Bar depor en Rentería se puede que entrar en el Miquel Azulo, en la que taberna en el Gasteche y, y no sé si en algún sitio más, más Masta... Da... Sí, bueno, en Vera también lo tenemos en el Kataku y en Donosti también lo tenemos en, la, en Old School. Pero de todas maneras, eh, para la gente que no esté tan cercana, pues lo tiene en las tiendas de Elcar, en uh -huh. Lefnak el y en, en, en varias, varias... Eh, varias tiendas de discos seguro que lo tiene Aunque el FNAC creo que está un poco caro ¿eh? Yo no lo compré <risa> en el FNAC No, más barato con nosotros otros ¿no? <risa> <risa> Al final todo queda en casa Eso es eh, ¿Cuáles son los proyectos de Bad Sound System Una vez sacado el disco? Eh, tocar, tocar, tocar, tocar y tocar sí, sí. Y que la gente conozca el disco que, que los Que los que ya les llegue Lo disfruten, se les mueva uh -huh. Y... Y veremos, veremos qué pasa también. Depende de lo que pase con este disco, pues pues veremos qué hacemos. Eh, personalmente puede ser el disco más movidito de los tres que habéis sacado. Puede ser, no lo no sé, nunca lo he Yo no, lo, yo así. tampoco tampoco lo, lo, lo he pensado así. No sé si no sé si será así. Yo creo que en todos los discos ha habido ha habido temas así igual un poquito más más cañeros y otros uh -huh. que no. Sí que igual son más cañeros, estees son los más cañeros en cuanto a la lírica, ¿no? La lírica igual sí que son los más cañeros de todos los que hemos hecho. Pero bueno, también Es que es que ya había que había que activarse ya de una manera radical no uh -huh. eh, los demás componentes de basón systems son Este p Eso es sí, bueno, sí. <risa> Y se acabó Sí, bueno, vamos a hacer una mención especial para DJ eso, Mau sí, es. Que es nuestro técnico de sonido Y básicamente es uno más del grupo Aunque no salga ah, a cantar es. Que alguna vez sí lo ha hecho Pues Moro, Masta, gracias por haber venido ¿Algo te que te me haya dejado? dejado? ¿Qué queréis decir? ¿O... Nada, yo sobre todo les aconsejo Que a la gente que de verdad Que, que lo escuchen, que lo escuchen sobre todo con la mente abierta Y con, con ganas de conocer De conocer algo nuevo y diferente uh -huh. Y bueno, y que ver, ojalá que les guste a todos y a todos Pues muchísimas gracias, es que recasco por haber venido desde Irun, esta vergüenza de ratía y que todo os vaya muy bien. Gracias, gracias a vosotros. Bye. Bye. Bye. izargorriaren argi aurrera Neska mutilak dira, kale gora, kale bera, kale tankira Brikatizten azken aintzira, mosko guretzako beti euskal Herri da, saiatuak dira hilzen, ez, ez dutelortuko guk, ez dugu aztuko norren er Gure kontrako zenbat gudal gure plaza altxatzeko festak morizteko, txostak kaiak denak puiskatzeko, polizia bitarteko, udaletxearen aia, dortuko dugu azkenean sabartzeanetako gunonenean gazteak biltzen gera gure menean, gure feste alternatiboa zain du polizia kesinetaguk zain du gazteriaren inarrak zain du bai gure bizkarak ere zain du denok tipitoa pasain du permiso gabeko festak ere zain du bazaren zako nabaldibada zain du koko zikinak ezin mehendu yeah. deno, Zeropatera ezin gelditu eta banan-bara kabillatu behituzte! Hoa, hoa! Entzun ez anterakure mesua! la tierra, gente, pensamiento propio, máxima resistencia aquí en el barrio. barrio, barrio. Mira, no resistimos, de viva el embate del tiempo de intento. Temenos, pues seguimos paliando el silencio que impones al barrio, no miento. Cuéntanos la verdad de este trato que sufre y respira siendo su lamento, porque el rojo pelea al salir a la luz. Entre negro y cemento mira, por ayuntamiento su hospital, pero como antaña que el respira no mira, bien llora no olvida, pero sábado de Santa María domina, siempre que te unas con el problema de animal oh, Las te Ritmo, reggae, dance, call te espinan ritmoborregueán col un babilón es pida pida la fuerza de tres pida de un barrio en calvarien de droga y estrés pida la historia no mola el general mola sabéis cabronés pida resiste roá como sangre pida cultura lucha nuestra hambre atas pe manos mordemos el cable pesar uno mismo culpables está en cambre somos mucho y hacemos de todo pintamos bailamos trataamos tea preocupamos y como labares andamos pitamos luchamos siempre mejoramos luchamos tocamos ritmos nuestras manos escrito de, de guerra con ellas tazamos pasamos de modas controles bizanos os cobicidi con esto Vamos. Yau. Eh eh. Billy Barnes en sistema apoyando al barrio Moscou. Lo no con nosotros. Lo no puedo nos olvidar, ¿sabes? Pero nosotros no olvidamos nunca. La historia, la represión, el control. No olvidéis. Hop, hop. Ah. No olvidéis. Yeah. No olvidéis. chigón de la banda de Iron Buttson System. También hablar, pueden preguntarte. Dentro de lo que es este tercer larga duración Aldaqueta, en el cual te puedes encontrar 12 grandes y buenos temas. Como este que escuchamos, olvidan que no falte el remolque Por aquí, por Berriozar y Ratia, se han basado dos de los componentes de la banda Bad Sound System, aquí en el programa de Euskal Música Para presentarnos este tercer larga duración Hemos hablado con ellos de la trayectoria musical de la banda Hemos hablado con ellos de este estilo de música, el hip-hop, el rap, reggae Y hemos hablado de este tercer trabajo discográfico, Al Laquetán ¡Viva! Acercándonos a las 11 de la noche, hoy jueves 28 de febrero en riguroso directo. Okay. Acercándonos a las 9 y media de la tarde noche, si nos escuchas en diferido, tanto el sábado 2 como domingo 3 de marzo. La sociedad, la política la Sintonía 100.8, Sintonía berriozar y gracia Euskal Música, contigo cada jueves de 9 a 11 de la noche, cada fin de semana, de 7 y media a 9 y media de la tarde noche. Hemos escuchado la música de Sarkor, Seyurte, Jares, Sueños de Locura, Gatibu, Esian y Encorem. Os hemos dado a conocer las noticias más destacadas de la semana y la agenda de conciertos para los próximos envíos. ¿Quiénes el derecho a que te como un Y estos últimos minutos hemos tenido por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, como te comentaba anteriormente, a dos de los componentes de la banda de bat Sound System, que a mediados de diciembre presentaban este su tercer larga duración, Alda Quetan. Album autoproducido, eso sí, con la ayuda de Bomberenea Ekincha. Una formación que nació en el año 2004. Una formación que lleva bastante tiempo en esto de la música y que también ha colaborado pues junto a Fermín Muguruza ya ahora ellos son los en solidario regresan con este álbum al la quetar 12 temas en Babilón no va a parar caminando capitalismo be Berdín resistencia ri herna que sca gor son power olvidan policías esperanza y el circo no pueden no puedes Esos son los 12 temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este tercer trabajo discográfico un Bad de son sistema este mundo caminar camina ilusionar ilusionar todos los que quieren ya se pueden Vamos a escuchar, si te parece, otro de los temas que te puedes encontrar dentro de este álbum. Nos vamos con el segundo corte del álbum. Nos vamos con el tema Caminando. Yau, dedicado a todos nuestros hermanos y hermanas guerrilleros. Ah, sí, que nos acompañan en el camino contra el sistema. Hop, hop, hop. ¡Ponocatazán! ¡Ponocatazán! ¡Ay, también <tose> ya no quito, tan como estén a un hablando nunca me canso sigo retando hablando rimando cantando pintado al mensaje que no tenga flow locos pongo en tu loro batzao siempre te la lio, repito quiera mi mismo mis compadres quiera los consejos de mi madre fiela este corazón que arde por mucha culpa calle contra que nunca es tarde es bueno que no far de el que lo parte respira ni no col que tienes si no comparte respira este monte marica de como andarte ¿eh? el ser cuarente sufres mucho para realizarte yo pero el bom bom clapas mamiles este tema, la representan de aquellos y aquellas que queman, cuando nuestro respeto se eleva, no se frena tienen esta lucha música nos complementa su apetivo roca contra el sistema así que sí escucha, pincha, baila pinta o rima como en sí, puertas que se abren, seas o no seas de aquí piensa cosas buenas importantes para vivir, Batshound grande tiene un corazón por ti, por eso sos beso, por eso este verso, por eso es más, por eso propenso pa' texto realzar la amistad por eso yo pienso, siendo no miento, presento Batshound de la Peña Sound, siempre tendré Nuestro zentero eskerpo que... Caminando podrás ver Donde sal que del diablo no se fio Ilumina comprender Aquí seguimos los que no Dime cuantos quedan después de lo que nos interio Montemar, batallero los cambio Recuerdo los comienzos de aquel gordo 2003 Cuando todos nos unimos para aquella dance con fe en nuestras almas a florecer y pronto abriste un hueco y te lo hiciste merecer era la forma de podernos proteger Pues nada, que con la música de Bang Soul System vamos a terminar lo que es el programa de hoy aquí en el 100.8 el programa de Euskal Musicam Recuerda que volvemos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche con más noticias más agenda de conciertos y por supuesto más música y varias novedades que tenemos preparadas para ti ya guardaditas, eh guardaditas ASK En el baúl Pero no en el baúl del recuerdo, ¿eh? Sino en el baúl de la actualidad Así que nada, nos vamos no antes recordarte Que este sábado 2 de marzo A partir de las 8 de la tarde en el Cursal En Donosti Tienes la presentación De lo que es el álbum en directo De Sian Emen Eta Oraín Sí, sí, por solo 6 euritos. Por cierto, hay que decir que las entradas están, o no agotadas, prácticamente, ¿eh? prácticamente están. Así que nos quedamos con ellos, nos quedamos con Esía, nos quedamos con el Bersaituz y con él te decimos adiós. Hasta la semana que viene, a pasarlo bien y a disfrutar de buena música local. ¡Aur! Zilborretik altxatu ditut begiak Gorkonturatu nahi ze mine egiten duenegiak Espiofatxu ontatik endudu begira da Eta zei bat ere gustatu orain ikusten dudana Zilborretik altxatu ditut begiak Ba'kulturatu nahi zengin egiten duan egirak Espiru patxu onta, piken bukot egira maa Azirba tenen ustatu, horain